was in Basterrak Basterrak Ongietorri Basterrak erratsaina Basterrak zure erratsaio gogokoina Basterrak Terrak y Ratchayon, y 1984 de Orwell cada vez parece más real. Un mundo feliz de Huxley sigue pareciendo el camino que quiere lograr la clase política. Quien crea que la ficción de el cuento de la criada es solo eso, ficción, está bastante mal informado o, inf o mal informada. Miremos hacia Ucrania, vientres de alquiler, proxenetismo, esto es, explotación reproductiva y sexual de la mujer ucraniana... Y un nazismo histórico que se visibiliza ahora por los más media como, como si estos nazis eh, fueran héroes. Una guerra eh, o un conflicto eh, financiado con nuestro dinero. En fin, es un momento histórico que se estudiará con estupor en un futuro no muy lejano. Ya tendremos tiempo en los siguientes programas para hablar de esto en profundidad. Nosotras volvemos a los márgenes, como siempre, con la clase trabajadora, con las precarizadas, con las luchas sociales que apenas tienen altavoz, con perspectiva feminista, todas contra el fascismo, contra la cultura de la cancelación, a contracorriente en unos tiempos casi distópicos. Desde hace generaciones se nos ha impuesto una visión pesimista y derrotista de la lucha obrera, en la que somos y seremos siempre los subcampeones, visión según la cual no merece la pena luchar. Parece que ser esquilor es una vocación. A veces parece que algunos trabajadores van a heredar la empresa. Todo un despropósito. Parece que ya no hay lucha obrera, pero mienten. Nos manipulan para que creamos lo que a los poderosos les interesa. Hoy os traemos la otra cara de la moneda porque, a pesar de todo, Hemos salido de, de una situación de alarma pandémica con ganas de pelear. Se han activado muchos frentes de luchas sectoriales, sobre todo en los sectores feminizados. Se hace frente a los despidos, a los cierres y eres con mucha firmeza. Y esas luchas no están siendo en vano, se están ganando. Parece que esa conciencia de clase que se suponía muerta se revuelve y las trabajadoras se están uniendo para plantar cara a tanto abuso de la patronal. Y hoy hablamos con algunas de las protagonistas que han ganado estas luchas. En uno de los sectores más precarizados y con mayor brecha salarial, el sector de la limpieza. A pesar de la patronal, a pesar de los esquiroles, han ganado. Bienvenidas a una nueva temporada de Basterrack. Después de un merecido descanso, volvemos con energías renovadas. Nos escuchas desde la 97 Ratia de Bilbo. También plataformas digitales como iBox e o Archive.org. Comenzamos con esta maravilla de canción muy apropiada para el tema que nos ocupa hoy. States, bottles, solidarity.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 Falsches Struggle Der nicht lässt So give them hope Give them strength Give them life Like a game of Pues como hemos prometido, hoy vamos a hablar de luchas ganadas. En este caso, del de sector de la limpieza. Y para eso tenemos hoy dos invitadas, que son Ima y Maika. Ima es una limpiadora de los juzgados de Vizcaya, que han estado meses, 68 días si no me equivoco, en huelga para conseguir eh, varias reivindicaciones. Entre ellas un salario digno, la brecha de eh, género y demás. Y las reivindicaciones se han logrado esta misma semana En una merecida victoria y nos lo van a contar. Maika por otro lado, es limpiadora del IMQ, que consiguieron forzar al final en los juzgados la readmisión de toda la plantilla des eh, después de después de que se vamos a decir, se demostraba que era un despido ilegal. Hola, hola. ¿no? Hola. ¿Qué la hola. Hola. Bueno, encantado de que estéis, de que estéis aquí. Es que ricasco Es que Ricasco, bienvenidas. Sí. Y, y bueno, lo, la primera pregunta que tenemos que hacer es. Eh, vosotras antes de, de meterlos en, en esta lucha en este fregado, ¿cuál era la situación previa? ¿en qué, en qué momento estábamos? Hola, Maica. soy Maica. <risa> eh, pues eh, realmente nosotros estamos en lucha continua. continua para mejorar nuestras condiciones para mejorar nuestro salario eh, es que desde que yo empecé a trabajar en limpieza siempre hemos estado luchando o por una equiparación por unos infecciosos que también lo ganamos no lo cobra el personal sanitario y nosotras lo hemos conseguido eh, que yo creo que de ahí vino todos los problemas que el IMQ cree que nosotras pues yo creo que nos tienen un poco de miedo, creen que somos peligrosas porque luchamos por lo, por lo nuestro algo que es nuestro, que lo hemos ganado con una sentencia, pero a ellos no les gusta Bueno, pues en el juzgado En el Juzgado eh, también tenemos desde hace tiempo la lucha y bueno eh, entre ellas eran las cargas de trabajo, eh, los salarios que también es importante y el tema de la una bolsa de trabajo temporal porque las, los puestos eventuales no se cubrían los teníamos que hacer el personal ya asistente y entonces al final esa carga eh, no se podía realizar el trabajo adecuadamente. y luego el, la posibilidad de, de cubrir las vacantes definitivas con el personal existente. Lo que nos pasaba es que eh, había personas que llevábamos mucho tiempo trabajando con jornada parcial y cuando había un puesto fijo a jornada completa venía alguien y lo y se lo daba. Y tú que tenías eh, una jornada parcial no, era, no, no tenías posibilidad de ampliar la jornada nunca. Vale. Eh... En ese momento nos, nos plantamos y decimos, ahora nos ponemos a luchar o ahora damos un giro o le damos potencia, ¿cuál es el detonante? En nuestro caso yo creo que fue la pandemia, cuando, cuando los, los, nosotras mismas vimos que era importante nuestro trabajo y que no estamos valoradas, cuando íbamos a trabajar eh, Todos los días, mientras el resto de, de las personas estaban en su casa, íbamos sin EPIS. Sin ningún tipo de, de EPIS porque no había ni mascarilla ni guantes y, y el trabajo se tenía que realizar. Y llegó un momento en que nos plantamos, uno de los días no trabajamos. Nos concentramos en la calle diciendo que o nos traían EPIS o la limpieza de los juzgados nos hacía. Y a partir de ahí nos fuimos organizando y llegamos a... a empezar a negociar un convenio y unas mejoras salariales y también el resto de las mejoras. Entonces disteis un salto sí. de pedir las EPIs a un poco a estructurar con todas las condiciones laborales. Sí. Mm. Uh -huh. En nuestro caso, yo creo que fue, como he comentado, a raíz de, de que ganamos una sentencia por infecciosos. Claro, nosotros en, en, en la clínica Eh, hay infecciosos, no solamente hay el COVID hay otra clases de infecciosos y entonces al conseguir esto yo creo que a nosotras nos dio mucho subidón, mucha fuerza no. y gracias a Dios eh, somos unas trabajadoras que a ver si podemos tener nuestros rifirrafes pero después estamos muy unidas para la lucha, nunca hemos tenido ningún problema en ese aspecto y, y como ha dicho mi compañera Aima Sí, es cierto. Con la pandemia nos dimos cuenta de muchas cosas. De hecho, a nosotras nos decían que no teníamos por usar EPI, que no era necesario. Claro, había escasez, pero no solo escasez para el personal de limpieza, había escasez para todos. Claro, es muy fuerte que te digan, tú no necesitas, ¿qué pasa? Que yo soy menos que tú. Yo no tengo familia. Claro. Y nosotros ahí ya empezamos también un poquito a decir, no, nosotros somos muy importantes, el, la limpieza es muy importante en un centro... Si no se limpia, todos nos infectamos, vienen más, client más pacientes y se siguen infectando. Y nos dimos cuenta que éramos importantes, que solo teníamos que mirar. Teníamos que mirar el convenio porque ya se terminaba, teníamos que hacer otra vez el convenio. Dijimos no. ¿Por qué eh, la limpieza diaria? ¿Por qué los hombres? Porque si os dais cuenta, casi todos los basureros son hombres. Hay sí. pocas mujeres. Exacto. Entonces decíamos, ¿por qué ellos haciendo lo mismo tienen que cobrarme además que nosotras? Bueno, pues queremos una equiparación. Y ahí empezó. Sí, yo es una de las cosas que os quería preguntar hoy, porque eh, se habla de equiparación, de la brecha salarial y demás, eh, pero se alega, para negar esa, esa equiparación, el hecho de que las labores también son diferentes. Esto es que en, por parte de los hombres se hace una limpieza en exteriores. Sí, ahí, ahí, ahí, ahí. Inma, dale. <risa> A ver... Eh, la limpieza viaria limpia no hace otra cosa, limpia que tiene limpia las calles, sí que cobran otro tipo de pluses por estar en las calles también que nosotros no entramos en, a calcular cuando hacemos la brecha salarial los pluses por trabajar en la calle que cobran eh, penosidad por eh, pasar frío, calor está claro que eh, la limpieza viaria cobra ese tipo de pluses a la hora de calcular la brecha salarial cogemos el convenio provincial ...que existe de la limpieza diaria ...que es el de Guipúzcoa... ...y sin ningún tipo de plus... ...ellos eh, no se dedican a hacer tornillos... ...ni otra cosa... ...limpian... ...igual que nosotros... ...exactamente... ...sí, a mí lo que... Eh, lo ...recuerdo por las compañeras también de la lucha... De las limpiadoras del Guggenheim... Eh, uh -huh. ...un poco también esa esa brecha salarial... ¿no? Que, ...que en algunos casos llega a ser de un 35%... ...en vuestras reivindicaciones... ...habéis metido habéis pedido esa, esa igualdad salarial... ¿Os lo han concedido? Eh, nosotras empezamos con las, eh, con las manifestaciones, empezamos primero con concentraciones. Sí. Eh, cuando queríamos tener un convenio de centro y esas equiparaciones, empezamos con unas concentraciones. Eh, el IMQ es cuando decide, eh, bueno, al ver que no se llegaba a ningún acuerdo, nos decían que no, eh, un día nos llama la empresa y nos dice que no nos quieren. que no somos aptas y que ganamos mucho dinero. Que ganáis mucho dinero. Que ganamos mucho dinero. Entonces es cuando empezamos a hacer todo para irnos a la huelga porque sabíamos que el día 1 de enero del 2022 no nos iban a dejar entrar en nuestro puesto de trabajo. Y realmente así fue. Nosotros el día 1 de, de enero fuimos a trabajar Y no nos dejaron entrar en nuestros puestos de trabajo. Había otras personas cubriendo nuestros puestos de trabajo. De hecho, los gerentes nos decían que no nos conocían. Qué poca vergüenza. Demasiada. Eh, entonces, ¿cómo, cómo estructuráis? Eh, llega el, el, el día 1 de enero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estructuráis esa lucha? Eh, ¿Las reivindicaciones? ¿Cómo vais sumando reivindicaciones a, a vuestras demandas? ¿Qué sucede con los esquiroles? Porque a vosotras os echan y tengo entendido que contrataron a, sí, a otro grupo de, de, eh, de mediadoras. Sí, es que lo que pasó fue que nosotros empezamos la huelga el 7 de diciembre. El 7 de diciembre, claro, no sabíamos, claro, estábamos, si te digo la verdad, claro, nos ponen un servicio mínimo del 100%. Increíble. Vaya huelga. En una, en Pero una... no necesitáis EPIs. Eso también es claro, no necesitamos EPIs, pero es el 100%. Y en una clínica que es privada. Puedo entender que lo hagan en un sitio, en, una, en un hospital público. Sí. Lo puedo entender, entre comillas. Pero en una privada, que es opcional pagar o no. Claro. Pero bueno, nos ponen el 100%. Nos damos cuenta de que están haciendo nuestra... Claro, las que somos eh, delegadas tenemos que estar muy pendientes. Claro. Y nos estamos dando cuenta que están vulnerando nuestro derecho a huelga. O sea, trabajo que realizamos nosotras lo están haciendo los gerentes. No te estoy hablando de un celador, una enfermera, no. Los gerentes. Y les pillo. Y yo, pues, como ya no tenía nada que perder, fui a donde ellos y les saqué fotos. Y digo, esto me viene muy bien para la demanda. Claro. Lógico. Y, claro. Pero es que era día tras día. Día tras día. Y un día nos enteramos, un día de huelga, nos enteramos de que han metido personal que se les están formando dentro de la clínica. Tampoco pueden hacerlo. Están vulnerando nuestro derecho a huelga. Claro. Lo tienen que hacer en, en otro centro, pero no no en, en el IMQ. Entonces ahí, ese día, eh, pues se eh, llamó a inspección. Ese día, pues sí es cierto que se alteró más la gente, claro, la gente estaba muy desanimada. Porque, a ver, yo llevo 17 años, pero es que hay gente que lleva 22, 25, 30 trabajando en el mismo sitio. Uh -huh. Entonces, ahí nos alteramos un poco, todo denuncias, denuncias por vulneración, por, por, pues, por pues por todo. Por todo. Por ya, todo, porque ya no teníamos nada que perder, pues vamos a por todas. Y fue rápido, ¿eh? Fue todo muy rápido. Sí, sí yo lo que vi también es que tenéis eh, muy de, muy bien decorado Zorro Zorro. Sí, es. Ha sido muy bonito. Como... Nos tenían que pagar por ello, ¿eh? Vaya. O vaya. O que pagas. Os podéis sí. dedicar a decoración de interiores o exteriores. Pues, de sí. Exteriores en este de, caso. Sí, en era este pasar caso. por allí y de repente decir no hay un centímetro cuadrado que no tenga pum decoración. Muy bien eso. Sí. Es que lo buscábamos, ¿eh? Para sí, poner sí, más sí, pero sí, ya no cabe. <risas> eh, Inma, eh, es. como yo me, me contaste, nos contaste que teníamos también un precedente en vuestro sector que era que en Guipúzcoa ya habían estado el año pasado. Sí, en plena pandemia, bueno, todavía estamos en pandemia, pero bueno, con la situación de crisis que ya había de una huelga que ya habían conseguido los objetivos. Sí, nosotros... Eh... No fue el año pasado, fue en el 2018. Estuvieron nueve meses de, de huelga la limpieza de los Hay juzgados. los datos. Ahí <risa> <Hay> los datos, están <risa> fallados. Pasa congresista. <risa> Estuvieron nueve meses de huelga la limpieza de los juzgados de, de Guipúzcoa. Y bueno, pues eso también nos dio un poco de fuerza, porque nosotros, el pliego que saca la, el Departamento de Justicia viene en las tres provincias. Y, las, y bueno cada provincia tenemos nuestras condiciones. Entonces, lo que decíamos era, si ellas la han conseguido, nosotros también. O sea, claro. Y nos dio pues bastante fuerza para, para intentar las cosas. Y habéis hecho también eh, paros. Bueno, de hecho, habéis hecho dos huelgas. La primera un poco más breve y luego ya habéis estado 68 días. Sí, hemos hecho concentraciones. Y luego hemos hecho empezamos la huelga el 16 de de febrero hasta hasta ayer hoy empezamos a trabajar sí. contentas, ¿no? bueno, muy contentas ¿Sí? <ríe> sí, sí, sí. sí, muy contentas no solamente por el salario sino por la fuerza que hemos tenido y la unión al final yo creo que, que también la empresa nos verá con otra cara igual está, a vosotras si sí os conocen <ríe> sí, sí, sí, a nosotros sí <ríe> Ima, ¿eh, ¿habéis sufrido represión de algún tipo en, en este tiempo de huelga? Bueno, por parte de la empresa, igual no. Hemos tenido, el problema igual lo hemos tenido con los trabajadores del propio centro. Eh, lo que normalmente hacen los trabajadores es eh, trabajar y, y, y manchan. Claro. Y desde el 16 de febrero, pues o no han manchado o han limpiado ellos. Lo que nos encontrábamos era que plantas que normalmente son un poco, vamos a decir más cochinas, estaban limpias. Y ellos mismos tenían cuidado porque sabían que no íbamos a la tarde a limpiar. Eh, nos parecía totalmente injusto y nos parece totalmente injusto porque al final nuestro trabajo no, no lo debe hacer todo el mundo. Sabemos que todo el mundo sabe más o menos limpiar, pero lo mismo que yo no hago su trabajo, yo creo que tampoco ellos tienen que hacer el mío. Al menos habrán tomado un poco conciencia de sus actitudes y comportamientos. Bueno, pues lo veremos a partir de hoy. A ver qué pasa. Maica, eh, vosotras también habéis tenido un meneo ahí bastante importante, ¿no? Eh, a ver, nosotras, a ver, la, la, lo más que nos podían hacer nos lo estaban haciendo, que era echarnos. Sí si es cierto que que sí. Si, a ver, si te soy sincera, eh, cuando peor lo hemos pasado es cuando hemos visto el poco apoyo que teníamos por las que queríamos que eran compañeras. Vale. estoy hablando de sanitarios. Cuando hablo sanitarios, hablo no solo enfermeros, no solo auxiliares. Ahí nos hemos dado cuenta realmente quién nos aprecia y quién aprecia nuestro trabajo, que lo puedo contar con los dedos de una mano. Y estamos hablando de una empresa que tiene como unos 500 trabajadores. ¿eh? Yeah. O sea, ahí nos hemos dado cuenta. No valoran el, el trabajo de la limpieza. Es que no lo valoran. Se creen que somos el eslabón más bajo y yo creo que es el eslabón principal porque si no hay buena limpieza un hospital no puede funcionar y no lo entienden. Es evidente, durante precisamente la pandemia quizás nos ha servido a todos para, para darnos cuenta de lo esencial que, que es el sector de, de, de la limpieza, además de estar precarizado, feminizado mm. y, y bueno, los convenios son <ríe> terroríficos, pero bueno, eso suele salpicar casi siempre a la, a la mujer, ¿no? Eh, la mujer siempre... Es la, la clase social sometida, ¿no? más, más sometida que, que el hombre. Eh, hablabas un poco de, de que no habéis tenido ese apoyo. Eh, sin embargo, los juzgados eh, os, dieron la, sí. os dieron la razón. Sí. ¿no? Eh, ¿Qué reacción ha tenido esa gente que no os ha hecho caso cuando ha visto que tenéis la razón? Bueno, yo te hablo mi caso personal. ¿eh? Uh -huh. eh, yo trabajo en la UCI. Sí. yo siempre estoy en la UCI. Eh, sí es cierto que ha habido como cuatro o cinco personas que me han llamado que veis lo habéis conseguido, qué contenta, qué tal nos vemos pronto y Sí, yo agradecida porque yo sé que esa gente sí me quiere y se alegra por mí. de otras personas no he tenido o sea ni, ni un hola que me da igual que yo he luchado por lo mío, y lo que quiero es mi puesto de trabajo que es tan o más importante que el de ellas claro. o sea que me da exactamente igual eh, el IMQ no le sentó bien perder uh -huh. nada bien de hecho queremos claro, porque la sentencia sale que nos tienen que incorporar con nuestros con nuestros eh, todos, todos nuestros derechos sí. adquiridos anteriormente sí. el día 24 de cada mes cierran las nóminas en el IMQ A nosotros nos dan de alta a partir del 3 de, de, marzo, de marzo Que ¿no? es cuando sale la sí. sentencia ¿Qué, ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que nos dan de alta al personal fijo Y a las eventuales y puestos vacantes No las dan de alta Entonces nosotros queremos una reunión Porque les tienen que dar de alta claro Porque esa, esa gente Si no llega a pasar esto Seguirían trabajando uh -huh. Entonces esa es nuestra lucha eh, Intentamos forzar una, una reunión No hay tu tía, esperamos tenerla pronto ya, porque sí nos están pagando. Eh, nos pagaron tarde, el personal de la clínica cobraron todos a final de mes, te hablo del mes de marzo. Uh -huh. Nosotras empezamos a cobrar el 5 de marzo. Dicen que no nos pagaban porque no tenían nuestros datos, cuando sabemos que tienen nuestros datos desde el día 15 de diciembre. Que yo pienso personalmente, es lo que pienso. Como creían que iban a ganar, lo tenían tan claro. Yo creo que tiraron todos los datos. Yo pienso que hicieron eso. Eh, al final nos empiezan, nos pagan, nos piden el T10 para hacer un cálculo, dividirlo entre 15 mensualidades. Y empezamos a cobrar el día 5, entre el día 5 y el día 6 de, de, marzo. de marzo. Solo el personal que está dado de alta. Y empiezan ya a dar de alta a gente que es eventual y a gente que estaba sustituyendo bajas. Pero todavía no han dado de alta a, a, to a todas las afectadas Todavía no han dado de alta Les plantasteis cara una vez Y se están vengando de vosotras sí. Eso es lo que está sucediendo Eso en, es. en, el, en el IMQ es El orgullo del poderoso Sí, sí, desde sí. luego que sí Eh, hacemos una pequeña pausa y continuamos eh, en unos minutos ¿o quieres decir algo así? No, y quería presentarlo porque me hace mucha ilusión presentar esta canción vale. sí, que como estamos hablando de represión, estamos hablando de gente insolidaria y nos acordamos ahora también de los trabajadores de Irizar que estos últimos días sí. los han estado eh, apaleando día sí, día también con, una, con un entusiasmo eh, increíble para dejar pasar a los esquiroles pues vamos a poner un clásico de... De la Polla Records, que es del 80 mm. y mm. bastantes, que se llama Era un hombre. Cuéntame que el paro, cuéntame que el hambre, cuéntame 100.000 al mes, cuéntame que llueve. ¿Sabes qué vas a comer? Por dar hostias a la gente, ¿sabes para quién trabajas? Tus lágrimas las compras en las rebajas, era un hombre y a las polis. Era un hombre y ahora es Poli. Siempre obedeciendo, has perdido tu dignidad. Eres una pieza más. Eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias. Empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es Poli. Era un hombre. I'm Y continuamos eh, Yo quería preguntaros ahora A ver, vamos a hablar ahora con, con Inma eh, ¿Qué pasos eh, habéis forzado que dé la, la patronal para, para llegar a los acuerdos? ¿Qué pasos ha, ha tenido que dar la patronal en este caso? Bueno, pues primero tener una reunión en condiciones con nosotras Porque nosotros abrimos la mesa de negociación en, en octubre del 2020 y teníamos reuniones casi todos los meses en el CRL y 14 reuniones. En 14 reuniones no llegamos a acuerdo absolutamente nada. O sea, era pasar el tiempo, pasar el tiempo, pasar el tiempo. Entonces, lo único que llegó a poder negociar en condiciones fue eh, eh, la huelga. Vaya. A partir de ahí mmm, fue cuando empezó a cambiar el asunto. Después de 14 reuniones. Sí. Victoria por agotamiento. Sí. Vale. <risa> es más, en una de las reuniones, estando de huelga, le dijimos a la empresa: es que, es que estamos de huelga. dice pues por eso estamos aquí es que si no no no habría habido forma de de se, negociar nada ni se plantean los avances exactamente sí eh, Mike en vuestro caso en el en el IMQ eh, no sé yo lo que me he ido haciendo la idea es que el paso que se ha visto forzado a dar el IMQ ha sido Cuando cuando habéis ganado el, el litigio, el, sí. antes de eso como cero. Nos conocemos, es que a mí, o sea, es una expresión que me, que me tiene fascinado. Nos conocemos y, o sea, aparte de eso habéis habéis conseguido ha sido ese pum último. Sí, eh, es que yo bueno yo eh, bueno generalmente pensamos que es que ellos querían que iban a ganar. Es que pensábamos que es que ellos tenían unas en la manga. Que algo había que nosotras no sabíamos para dar este paso porque nos parecía surrealista. Pero pero no, pues mira, al final la ley nos ha dado la razón. Claro, claro. Pocas veces pasa, ¿eh? pero esta vez ha pasado. Sí, porque en este caso, eh, a diferencia, por ejemplo, con, con la, la lucha de, de las limpiadoras de los juzgados, con vosotras, la patronal no ha hecho un posicionamiento hasta que ha, ha no. llegado un señor juez o jueza, no, no sé mm. quién dictó sentencia. Y ha dicho, oiga, ustedes tienen que readmitir a estas a estas trabajadoras, ¿no? Sí, no es... han dado ningún, ningún paso. No, eh, cuando pasó, cuando dieron la sentencia fue el, el 3 de marzo, uh -huh. eh, o sea, ya te digo, fue súper rápido porque el juicio fue en febrero, a finales, a mediados de febrero, y fue súper rápido cuando salió la sentencia. Eh, que además estábamos en los juzgados, que tuvimos ahí también una concentración apoyando también a Sí, hermanamiento. Sí, y, y cuando salió la sentencia, claro, pues, como locas, ya. De contentas, lo habíamos conseguido, nos tenían que reincorporar con todos nuestros derechos adquiridos, pero aún así no querían sentarse con nosotros, aún así no querían. Y el 17 de marzo eh, los accionistas por orden del Consejo de Dirección deciden recurrir. Ah, los accionistas. Estamos en pleno recurso. Sí. sí, sí ¿Y qué voy qué, a qué, qué, qué, qué, qué, qué trayecto tiene eso? Pues a nosotras eh, el juez dice que nos tiene que indemnizar, que nos tiene que pagar el mes de enero y de febrero y para poder recurrir tienen que depositar ese, esas cantidades de dinero en los juzgados. Eh, también les ponen una multa que tienen que pagar al sindicato uh -huh. por por no pues porque yo creo que se creen con tanto poder que se podían reír de todo el mundo o sea sí. o sea se creían intocables sí es que yo creo que el, bueno la sentencia viene a decir que están despedidas por organizarse sí. por intentar luchar por sus condiciones de trabajo y por ser mujeres o sea y es algo tan, importante y por la edad es tan importante la sentencia como eso O sea, entonces por eso es la multa al sindicato, porque eso realmente eh, quien había organizado al colectivo era el sindicato ELA y, y por eso la multa de 40.000 euros que le tiene que pagar al, al, sindicato. al sindicato. Un sindicato que ha estado a pie de cañón, o sea, es que hay que decirlo, nos ha apoyado, eh, o sea, nos han dado cariño porque se necesita mucho cariño en estas situaciones porque el, la moral está muy baja. O sea, estás destrozada porque dices, ¿qué vas claro, a hacer ahora? Claro. Y ha estado con nosotros a tope, eh, ya, o sea, lo que es el sindicato en general, eh. uh -huh. O sea, nos apoya muchísimo. Luego eran unas fechas, bueno, yo me meto así. Sí, sí eran claro, unas fechas un poco eh, importantes. Estamos claro. hablando de todas las navidades. Uh -huh. eh, La noche vieja, que yo sepa, pasasteis ahí. ¿Sí? Porque ¿Eh? se supone que el día el día 1 de enero a las 12 de la noche, cuando el 31 no, el 1 de enero a las 12 a las 12 eh, cuando todos estáis comiendo las las uvas en casa, sí. se supone que el personal que entró a trabajar a las 10 de la noche de de la noche, el día 31 de diciembre en su turno de noche ...a las 12 las iban a echar... ...entonces ahí teníamos que estar para apoyarlas... Claro, ...ahí claro. teníamos que estar... Eh, ...se tuvo que comer las uvas en la clínica... ...y el día uno... ...a la mañana... ...el personal que entraba a trabajar... ...ahí tuvimos que estar a las 7 de la mañana... ...apoyando la, al personal que tenía que entrar a su puesto de trabajo... ...claro, porque hay que decir también... ...que a nosotros no nos había despedido nadie... ...no claro. teníamos carta de despido... ...o sea, estábamos en tierra de nadie... ni trabajábamos para el IMQ, ni tampoco teníamos el paro, tampoco teníamos el paro, o sea, fue una situación, es que es surrealista total. Sí, sí, yo tengo esa cara de, estoy estoy escuchando una situación como muy surrealista. Es que es surrealista, sí, sí. a ver, eh, por pues si nos hemos perdido algo, y, y para que las oyentas y los oyentes puedan tenerlo claro, eh, es, Estáis contratadas directamente por IMQ, ¿no? ¿Hay, no, no hay una empresa... Una te, explico, te explico. Explícanos esto porque ahí nos ha fallado algo de información sí. para entender mejor. Eh, el IMQ en su día, sí. cuando antiguamente era clínica Vicente, de Vicente San Sebastián, eh, tenía personal contratado por el, el IMQ y después tenía una subcontrata, una subcontrata de limpieza. <risa> eh, hace unos años decide el IMQ que ese personal que es de la clínica, pase a la subcontrata. Les dice que van a estar muy bien, eh, que van a cobrar lo mismo, que nunca les va a faltar el trabajo en el IMQ y pasa, que nos pasa esta situación. Nos pasa esta situación. O sea, se ven como nosotras, que les echan a la calle. Que les echan a la calle. Eh, ya me he despistado. <risa> eh, que les echan a la calle. Eh, Sí, el, el, o sea que las, las derivan a la subcontrata mm. y de ahí despido. Eso es. Eh, cuando eh, la empresa Gisachen, que es la que era la subcontrata, sí. la última subcontrata que ha tenido el IMQ, eh, tienen una reunión con ellos porque iban a ampliar el contrato sí. eh, y les comunica que ya no quieren ampliar el contrato. Que de hecho, entonces, Gisachen les comunica, bueno, ya sabéis que tenéis que subrogar al personal que está trabajando en el IMQ. Claro. Y les dicen que no, le dice a ver, lo primero viene en convenio y viene en el estatuto de los trabajadores. Eso es. Pero dicen que no, es cuando la típica frase que dicen es que no somos aptas y salimos caras, que eso a nosotras nos dolió muchísimo. O sea, seréis licenciados, yo seré licenciada del mocho, pero tú eres un licenciado que te das cuenta después de 15 años que no soy apta. A ver, ¿me no doy licenciado. Sobre todo si nos conocen. Sí, sí, clasista, eh, Eso es, clasista. Qué clasista, el día? Entonces, Uf. por eso, eh, todo fue después contra el IMQ. Porque eh, nos tenían que subcontratar, de ahí todas las denuncias, y no nos subcontrataron. Sí, sí, que no, no hubo subrogación y no hubo... Nada, por eso no, no teníamos ni carta de despido, no teníamos nada. Porque Gisachen no nos echaba. Claro. Porque nos tenía que subrogar el claro. IMQ. Eso es, eso es. Es, es una cosa curiosa que, que la... Que la subcontrata te trate mejor a, a los trabajadores y a las trabajadoras sí. que la empresa que ¿Sí? La subcontrata. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. Porque lo hacen precisamente para eso. Yo me lavo las manos y aquí no pasa nada. entonces el, el, la empresa que castiga es la, la subcontrata. Claro. Es, es que al final como la subcontrata eh, llevaba unos dos años con vosotros... Sí. ¿Y cómo despide a 90 trabajadoras y les paga la indemnización de, de, tantos, años. de tantos años a esas 90 trabajadoras? si con, ¿Ni con lo que he ganado en dos años le puedo pagar? Pues o sea, sí. sería un poquito ilógico. A ver. Esto es, es que esto es, o sea, yo estoy alucinado. Esto es muy sí, loco. O sea, a ver, o sea, IMQ subcontrata a una empresa. Se supone que tenía que haber hecho la subrogación de los contratos, que no se hace. Eso es. Pero aún así IMQ quiere que os despidan Hmm. Y os indemnicen eh, Guisachen, que Eso es, la, es. La, la empresa. Eso es. Y Guisachen dice que no, que no, que no nos despide. <risa> que nos no? tienen que subrogar. Nos tienen que subrogar. Y es. Ya, pero es que la, subro la subrogación conlleva todo, la antigüedad, todo. Claro. Y, y y hay que ahí que somos caras. Claro. Y ahí entonces Guisachen sí que podría haberse, debería haberse hecho cargo como subcontrata. Si, si se hubiera hecho la subrogación, pero si no se ha hecho. De ahí viene eh, que se ponga una demanda. Y el juez de, nos dé la razón. Que el IMQ nos tiene que subrogar. Eso es, eso es. Y ahí está. Entonces estamos ahora mismo en el, en el punto en el que estamos. es eh, Pendientes de que de vuelvan a dar de alta algunas compañeras. Sí. no Estamos en el punto de que no vais a trabajar. O sea, no. os van a pagar salario pero no vais a trabajar. ¿Tenéis esperanza de volver a trabajar? Eh, yo, a ver, el miedo no te lo quita nadie. El miedo no te lo quita nadie. Uh -huh. Eh... Sí. Yo creo que sí, porque sí, ahora eh. vamos a un supremo, eh, sí. no sé si lo podré decir, pero ya por medio no hay ningún partido político, uh -huh. o sea, ya por medio ya es libre. Sí, sí, sí. El juez que hizo que hizo sentencia eh, es un buen juez, es muy justo, no es de estos jueces que a veces dicen ah, lo que hace rápido, no, es un sí. juez justo y, y, y tiene buena fama. De ser justo. Entonces, yo creo que sí. Lo que pasa que ya no es solo el hecho, es psicológicamente. Ay, psicológicamente como nos han ay, hundido. Ay. Porque llegó un momento en que yo decía, es que aunque gane, no quiero ir. Es que no quiero ir. No quiero verme con, con la gente. no ¿Con qué cara les voy a mirar? ¿Y con qué claro. cara me van a mirar a mí? Esos gerentes. Porque claro, te cruzas con ellos. Sí. decía ¿Con qué cara me van a mirar? ¿Y con qué cara les voy a mirar yo? Es que El respeto que tú puedes llegar a tener a un jefe, que el jefe también te lo tiene que tener al empleado, ya a bien, ver, que bien. esto tiene que ser mutuo, es que yo creo que había perdido toda clase de respeto hacia ellos. O sea, me importaba hacerles una peineta como si les tenía que hacer un calvo, es que me daba igual. O sea, es que me daba exactamente igual. O sea, no, no tenía ninguna clase de sentimiento hacia ellos como nada. A ver, es un proceso que eso después se pasa. Porque ahora lo que quiero es mi puesto de trabajo, lo tengo claro. Y quiero mi puesto de trabajo y lo que por lo que hemos luchado es por nuestros puestos de trabajo. Eso es. No porque nos indemnicen por nuestros puestos de trabajo, porque a esas eventuales se las trate como tal, porque son eventuales que llevan mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y a disposición del IMQ, eh, no teniendo festivos, no teniendo libranzas, Porque, claro, trabajar en un hospital a nosotros nos supone que libramos un día a la semana, un día a la semana, y trabajamos festivos. O sea, Nosotros no tenemos un fin de semana libre, yo para conseguir un fin de semana libre al mes he tenido que denunciarlo anteriormente Pero muchas, la mayoría trabajan de lunes a sábado, libran el, el domingo y el lunes vuelven a empezar No tienes vida, o sea, hemos dado todo por esta empresa y esta empresa no, no nos quiere, es que no nos quiere Nos, nos quiere por eso por lo que dice no que le salís caras no y si os tiene como lleváis tanto tiempo claro. porque, no son, porque no son sumisas eso claro. es por eso eso no les quieren personas sumisas que no protesten que estén ahí eso y, es. a todas las horas y que y que bueno pues, pues sí no esas no sé, trabajadoras no gratis casi sí, sí esas trabajadoras que se creen que van a heredar la empresa no Exacto. Sí, eso eso es eso es, sí, eso es. Sí. Así es. Eh, Ima, ¿a, ¿a vosotras os han machacado así o ha habido algún, algún desprecio de ese tipo de mirar por encima del hombre ese clasismo siempre al sector de la limpieza? No, directamente así no. Lo que, bueno, sí al final en la mesa de negociación sí ves que el que está enfrente, los tres que hay son tres hombres y que no ven la brecha salarial y que ese tipo de cosas sí, pero tan fuerte como, como ellas no. Menos mal que estamos en el Menos mal. sitio en el edificio donde se da la justicia. O sea, sí, os habréis cruzado un montón de veces, Pues sí, sí, sí, sí. sí. Porque sí, si nosotros es que sí hemos pasado... Yo puedo hablar libremente, ¿verdad? Sí, sí, claro. Para eso estamos. Vale. ¿Aquí? Es que ha habido tantos casos... Antes de empezar con todo esto, eh, nosotras tenemos... A ver, tenemos una encargada y jefas de equipo... Pero la clínica decide, el IMQ, decide tener una especie de encargada, que no sé si es gobernanta, encargada de lencería, no sé, una que le gusta mandar. <risa> una que le gusta mandar, pero mandar, no mandar, decir, oye, puedes hacer, por favor, no. Una que le gusta mandar, humillando, o sea, gritando, humillando, y el IMQ en ese aspecto, y es mujer, ¿eh? Vaya. Eh, el IMQ en ese aspecto eh, se portó muy mal con nosotras, por eso no nos quiere, no nos ha querido nunca. <risa> Porque eh, salía, el personal, salía el personal mal, llorando, y se tuvo que poner una queja a la dirección del IMQ diciendo que esta persona trataba muy mal al personal, que no podía ser. Entiendo que esa, que esa persona, vamos a decir persona, que es un sí. Eh, Está contratada directamente por el sí. y no por Gisatzan. eso es, eso sí. es. O sea, es que las subcontratas las tienen como si fueran de segunda, no, de tercera. O sea, sí, a las sí. subcontratas las tienen así. Y se la pegaron un toque, se la pegaron un toque, el típico toque de suave, déjalas en paz. Pero claro, eso lo hacía con las fijas, pero a las eventuales... En la, actualidad, en la actualidad sabemos que al personal nuevo que está trabajando le siga haciendo lo mismo. Algún, tratándolas mal. Alguna acción le habrán regalado. Seguramente, <risa> seguramente. La esperanza que tenemos es que se jubila. A cuando nosotros volvamos, ya ya no está. Estupendo, estupendo. Vale. Eh, ¿Es Ima, ya yo es una de las últimas preguntas sí. que hacemos. Falta la, la pregunta mechero, ¿eh? Sí. Pero una, una anterior. Ahora que volvéis a trabajar eh, la situación. Porque antes, claro, hemos mencionado. Que la brecha salarial... que las... ¿Nos puedes contar un poco qué, qué es lo que habéis conseguido? ¿En qué situación volvéis? Sí. ¿Cuál ha sido el paso de la primera pregunta esta? Que os hemos preguntado cómo estabais entonces. Bueno, pues eh, ahora vamos a tener una bolsa de trabajo temporal para cubrir las cosas eventuales eh, que hasta ahora no las teníamos. No teníamos esa bolsa. Eh, vamos a tener cómo se regula las vacantes definitivas que surjan vamos a bueno pues el juzgado ha, ha dicho que va a abrir dos edificios nuevos en breve de aquí a dos años o así pues cómo se cubren esos puestos eh, vacantes que será con el personal existente en la plantilla y bueno pues eliminar la brecha salarial que es importante nosotros veníamos de un de un acuerdo anterior en el 2007 entonces La diferencia que hay entre lo que cobramos y la brecha son unos 2.500 euros. Eh, entonces, bueno, pues al final nos vamos a 23.800, que bueno, que ya es un salario. digno. Medianamente digno. Medianamente digno. Sí, sí. eso es. Sí, básicamente porque vamos a tener todas jornada completa en poco tiempo. Si no sube la luz, llegamos a fin de mes. Exactamente, eso. y la gasolina. <risa> sí, eso es. Eh, entonces, eh, Inma, habéis conseguido todo lo que pedíais. Sí, los puntos, ¿no? los, los puntos los... importantes de la plataforma, sí. Luego, en el 2024, cuando esto se pueda volver a negociar, ya iremos a por otras cosas que ya tenemos en mente. Es una maravilla. Pues, <ríe> unas campeonas, sí, desde, desde una luego. Vos atras, en cambio, Maika, tenéis todavía un poco que si los recursos, que si hay otra sí. plantilla. A mí eso me tiene como, como intrigadísimo. Sí, eh, sí, sí a mí plantilla. también. Mira, cuando. Eh, decide cuando siempre hacen los convenios de centro eh, Con la plantilla de, del IMQ Siempre eh, lo primero que les dicen es Es que no tenemos dinero El personal se lo cree Chico, vale. no, no. Es que el personal se lo cree Claro ejemplo que sí tienen dinero Que están pagando a dos plantillas y una no produce Claro, claro Sí tienen dinero sí. Lo que pasa yo pienso que para ellos esto es caldería Para que veas si tienen dinero Sí tienen, sí tienen Lo sí. que les sobra es eso es, sí. eso es. Y, eso y es. probablemente dinero también. Sí. <risa> Va, para, para los que tienen tanto, todo es poco, ¿eh? Sí, siempre, sí, son muy avariciosos. Sí. Mm. Bueno, para ir finalizando ya. Eh, bueno, no sé si de, de lo anterior queréis decir algo más, porque ahora viene... Ahora os dejamos el micro abierto para que digáis lo que queráis, ¿vale? Eh, sobre todo, eh, sí que me gustaría... que lanzarais mensajes a estas otras compañeras que están en lucha, a las que no se atreven, porque bueno, sa eh, sabemos que ahora hay movilizaciones el 6 y el 19 de mayo eh, para las trabajadoras de los comercios. Eh, eh, micro abierto, eh, habladle a quien queráis hablar, decid lo que queráis decir. Cinco minutos y vale. terminamos. Yo, bueno, yo lo que quiero decir es que en la limpieza hay diferentes convenios. Y hay el convenio más precario que es el provincial, que también tenemos movilizaciones y huelgas convocadas. y sí. el... Hemos tenido tres días de huelga y nos vamos a tres días más en mayo, el 10, 11 y 12 de mayo, porque es un convenio en el que no llega el salario a 16.000 euros. Eh, muchas muchas personas que se le aplica ese convenio la gran mayoría son mujeres y son mujeres con jornadas parciales o sea si 16.000 mil euros es poco pues con una jornada parcial pues aún menos aún menos eso sí que tampoco llegan para a final de mes entonces sí me parece importante eh, pues bueno yo creo que se puede conseguir si te organizas si luchas Eh, la patronal es la misma en la mesa de negociación del convenio provincial que la que nos aplican a nosotros, ahí está mi empresa que es ACIR, ahí está Gisachen que está en el, estaba en el IMQ, entonces yo creo que es importante organizarse y para poder mejorar, son salarios muy precarios con jornadas parciales y hay que estar ahí, hay que salir. Claro. Y, y luego tenemos pues mucha gente eh, que están intentando eliminar la brecha salarial, tenemos en huelgas también eh, la limpieza de la Universidad de Deusto, que llevan con un montón de días de movilizaciones y, y de huelgas, luego el de ayuntamiento de Gorliz y el de Bermeo, ¿vale? Sí, yo yo creo que en breve se empezarán a cerrar también esos conflictos, pero bueno, pues hay que, están ahí y, y hay que organizarse. Y decir que sí se puede. Claro. Eh, de aquí tenemos el ejemplo de Ima mm -hmm. y el ejemplo del Guggenheim. Lo han conseguido. Eso es. Lo han conseguido. Sí, o sea, sí. unos campeones y todos los días ahí bailando. O sea, se puede. Se puede. Eh, miedo. Sí se tiene miedo. Pero hay que dejarlo a un lado. Hay que tirar para adelante. Porque lo único que está pasando es ir para atrás. Tenemos que avanzar. No se puede ir para atrás. No se puede ir a peor. Sí, para mí, por ejemplo, la, la, la, para mí es una victoria ¿eh? sí. lo de los juzgados de, de Vizcaya, que ya consiguieron las compañeras de, de Guipúzcoa, ¿no? Es el, el capítulo 3.866 en el que de, nos dicen, las huelgas no sirven para nada. <risa> y sin embargo, sí que sirven. Pero ¿no? verdaderamente te lo dicen los que no quieren que hagas huelga. Eso es, o sea, eso es. Los que quieren plantillas eh, sumisas, desorganizadas, entonces al final sí. es... Eh, pues bueno, está claro que hay veces que no llegas al, al 100% del, de lo que quieres y lo que buscas pero bueno, pues poco a poco pasito a pasito hay que ir consiguiendo las cosas claro, para eso existen las negociaciones por eso yo Debe tengo de... que sacar otra pregunta más <risa> <risa> eh, hemos visto, has compartido Emma, un vídeo sí en el que celebráis un poco esta, esta victoria en, en la puerta del juzgado y tiene un punto muy muy divertido y trae la pregunta que siempre siempre, <risa> siempre hacen los sindicatos y, y las trabajadoras, que es Eh, Os habéis plantado con, con una, no sé, vamos a hacer una pancarta de celebración o así, y lo que pone arriba es Esquirol Lortudugo. Sí, sí, es sí. maravilloso. Ya vas compartido en un vídeo con música y momentos de lucha y demás. Eh, claro, esos, y esas Esquirolas han conseguido también el, el avance que habéis peleado. Sí. Sí, sí claro. Sí. Lo que pasa que bueno, no renunciaba yo. Eh, no no no no no, no, no <risa> eso está claro que no iban a renunciar, pero lo que pasa que eh, al final no podemos dejar de hacer las cosas porque haya cuatro que no que Exacto. no quieran salir a la calle. Entonces es difícil eh, salir el 100% de la plantilla. El caso es que esos esquiroles que que no salieron a la huelga en las concentraciones estaban, o sea sí lo veían en la posibilidad de eliminar la brecha. Pero el paso de, de salir a la huelga, pues no, según ellos, no veían que haya posibilidades de conseguir las cosas. Y bueno, yo creí, bueno, entendíamos que había que darle un paso y que, y que lo tenían que ver, que lo hemos conseguido, o sea... ¿Es así? Sí, no, además, eh, eh, yo creo que además eh, esto va, eh, va a suponer un antes y un después sí. para todas las luchas que vengan ahora, puesto que eh, ahora que se ha modificado recientemente la ley de igualdad de, de la comunidad autónoma vasca y no se ha incluido, acaba con, con la brecha salarial en esta ley cuando se ha pedido por parte de, de la oposición. Pero bueno, pues si no... Si no nos lo dan ellos, pues ya lucharemos nosotras para claro. para conseguirlo. Sí, dime, dime. Eh, yo creo que hay que decir que el Departamento de Trabajo en enero-febrero hizo un, un informe y escribió un libro sobre la brecha salarial sí, ¿eh? Eh, que Idoia Mendía lo publicitó en, en los medios de comunicación y entiendo que si el Departamento de Trabajo eh, depende del gobierno vasco En los centros, por lo menos, del gobierno vasco, debería eliminar la brecha salarial en todos. Deberían. Por su propio personal y por las subcontratas. O sea, lo que no puedes decir es que eh, hay que eliminar la brecha salarial y en los centros de trabajo suyos exista esa brecha. Eso es. Porque las partidas económicas que salen en los pliegos son... O sea, buscan las más baratas, no buscan las mejores... Eh, Sí. Eh, el, el trato que, que se le tiene que dar a los trabajadores Que estén bien, que no buscan el, el precio más barato entonces Si buscas el precio más barato Pues difícil lo tienes para que el personal Trabajador esté en condiciones Dignas O el del amigote <ríe> El precio más barato claro, es del amigote también. Claro. <ríe> sí. Pues bueno. Eh, no sé si, eh, si tenéis algo más que añadir, porque nos hemos ido de tiempo. ¿Cómo es posible que nosotros nos vayamos de tiempo? No, ¿Nunca, no, no, nunca nos pasa. No, que va. No. No. Bueno, nesca, eh, ¿Eta es que, ¿Es que sí. nos quedamos con, con el ejemplo que dais, sí. Sí, sí, bueno. con la más ajena de, de, de esas clases eh, que se piensan superiores. Eh, yo prefiero que presentes tú la, la siguiente canción, porque tienes así como un mejor acento. A ver, espérate, que es que entre las gafas... Ah, vale, que tengo mejor acento, claro. Sí, vamos a vamos a cerrar este bloque, vamos a presentar la canción de Cop y Etaberri eh, Eta Charra, que es Sols el poble salva al poble. ¿Has visto qué acento es eh? ¡Claro, vegueras del poder! ¡Lluchas para <risa> corrupción! ¡Farsucracia del gobierno! Yes, politics at the moment. They want to do this to me. Silencing the dissidents. They're just afraid of the web. Militarist imperialists. They're suppressing the I expressen sols els arguments dels funcionaris de l'estat. Et té tres esportadores per donar-li un liberal. Síndicats que estan pactant, és la llei del Capitán. Sí, un año de descanso después eh, de dos temporadas muy intensas, donde fuimos altavoz de tantas luchas que siguen hoy activa, volvemos en esta nueva casa 97 Irratia 97.0 de la FM en Virgo. Recordemos que de tantas luchas activas que hay, no todas han tenido la, la suerte que, que han tenido las compañeras que han estado hoy en el estudio. Recordemos a las trabajadoras del hogar y de los cuidados, siguen sin un convenio digno. Las trabajadoras de los frutos rojos este año ya han empezado de nuevo la temporada de recogida y... como era de esperar, sin que se cumplan en muchos casos las condiciones pactadas en la contratación en el lugar de origen. Por otro lado, los desahucios, a pesar de que se prohibieron por ley durante la pandemia, se fueron sucediendo por todo el Estado. Uno de los casos más dolorosos ha sido el de Baracaldo. El pasado 31 de enero, una mujer víctima de violencia machista, madre de tres criaturas, fue desahuciada y en marzo seguía viviendo acogida en los servicios municip municipales. Vamos, en un albergue. Uh -huh. También veíamos esta semana cómo un grupo de vecinos y vecinas de esta misma localidad se organizaron para realizar un desalojo ilegal de un piso ocupado. Vaya elegancia. Desde luego. Vergüenza que se organicen para algo así y no para una masiva protesta para luchar por una vivienda digna para todas. Derecho que se recoge en la Constitución y se muestra, una vez más, que es tan solo papel mojado. Este último año ha tenido una intensidad tremenda y no nos deja indiferentes. Estamos preocupadas por el gran aumento de, de problemas de salud mental que están aflorando y es que en una sociedad capitalista donde la pobreza salpica a gran parte de la clase obrera, lo extraño sería que estuviésemos bien. A ver, apenas se eh, puede hacer frente a las facturas de luz o, o gas la especulación provocada por, la, eh, por el conflicto en Ucrania eh, ha hecho que la inflación se dispare y que los buitres de siempre se aprovechen nada nuevo lo pagamos todas nosotras recordemos que en este momento hay 85 conflictos armados alrededor del planeta Aunque parece que solo existe el de Ucrania. Y es curioso cómo la invasión de Ucrania está destapando, aún más si cabe, la xenofobia y el racismo del gobierno más progresista de la historia. Mientras que las personas migradas, que no tienen ojos azules ni pelo rubio, se organizan recogiendo firmas para una ILP para lograr la regularización de todas las personas sin papeles del Estado, ahora llega este conflicto y ¡boom! Mágicamente todas y todos los ciudadanos ucranianos logran el estatus de refugiado en 48 horas. ¿Y el Sáhara? Ya ni siquiera tiene el apoyo formal del Estado español. El Sáhara ha sido totalmente silenciado y vendido, otra vez. Los y las saharauis han sido traicionadas miserablemente, en base a unos beneficios que ni siquiera se confiesan. Será por su falta de legitimidad. En fin, la hipocresía. Bueno, no queremos... Eh... terminar esta edición sin, sin recordar a, a Sier Guridi, ciudadano vasco, residente en Venezuela que está pasando un infierno administrativo por culpa del gobierno venezolano que bueno, pues lo tienen en un limbo, está luchando por su derecho a la identidad está en la segunda huelga de hambre en menos de un año la huelga actual la inició el 29 de marzo Y eh, entra en una fase de daños graves a su propia salud. Desde Basterrac eh, os mandamos un fuerte abrazo y mucha, mucha fuerza. Y os lo mandamos a los tres, porque hay que recordar que Serguridi está en un limbo, sabes, ¿sí? y voy. eso hace que ni siquiera sea marido, que ni siquiera sea padre de su hijo. Sí, un, un abrazo grandísimo. Y con esto vamos terminando por ahí, por hoy. La verdad es que yo he estado contentísimo, libre. no sé cómo lo has visto tú. Sí, yo encantada de, de volver, de estar delante del micro, ya sabes, es mi medio natural. Sí, desde luego sí, el mío no está natural, pero también me gusta, me gusta, además lo comparto. Y bueno, ahora que venimos descansadas con las pilas puestas, pues a seguir en, este, eh, en esta nueva casa, a, la, a quienes tenemos que agradecer la gran acogida de, de Bastarrac. También agradeceros a vosotras y vosotras por estar ahí al otro lado del micro. Bueno y nos despedimos. De... Ahora te toca a ti despídete tú. Me toca a mí. Bien, vale. Pues no me está bien porque ahora vamos a poner una canción un poco más, un poco más alegre, menos eh, menos intensa, menos, <risa> eh, menos conflictiva, que es de Isaro, que es una voz que nos encanta, una una, una artista a la que seguimos y eh, traemos una canción que se llama Singira.